Estas son las voces que pasaron por Radio Kermes. La abogada Aldana Prost denunció abusos policiales en General Campos y reflexionó en la mañana kermesera sobre el comportamiento de las fuerzas de seguridad en tiempos de cuarentena. Lo que hicimos fue también poner en conocimiento a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas o a la FIA, como habitualmente la podemos conocer, mm. eh, también de esta situación, porque si bien es, eh, los abusos de autoridad son delitos penales, también pueden repercutir desde lo administrativo en todo esto. Eh, en realidad, si te tengo que enunciar un número de casos, aproximadamente, de los que nosotros tenemos, son cinco. ¿sí? Son cinco casos puntuales de cinco mujeres, que han venido experimentando en un periodo de tiempo aproximadamente de tres años determinados hechos. Además, la profesional en otro orden de cosas contó que en los últimos días hubo 40 despidos en la localidad de 25 de Mayo. En la localidad de 25 de Mayo, entre los telegramas que están en camino y los que llegaron, aproximadamente hay unas 40 personas de las que yo tomé conocimiento. Sé que en las provincias limítrofes hay muchas más también que trabajan en 25 de mayo o en zonas linderas. Muchas de ellas familias completas que tienen ese, esa entrada de dinero como único ingreso, a las cuales de un día para el otro se les envió un telegrama de despido diciéndoles que prescindían de sus servicios. El secretario general de la CTA de los Trabajadores, Oscar Gandhi, exigió respuestas por los abusos de autoridad y pidió en periodismo turno mañana cambios en la formación policial salimos a expresarnos para que se investiguen en realidad que y le pedimos a las autoridades competentes de la provincia porque este tipo de, de abusos no tienen que darse, no solo en este contexto, digamos, de la pandemia que sabemos del trabajo y el esfuerzo que tienen que hacer las fuerzas de seguridad por mantener el orden sabemos de que hay personas que por ahí no, no respetan la cuarentena y que no pero son los mínimos como también es mínimo El, el desbande o, o los abusos de, hay que avanzar en un cambio y hay que avanzar también en cambios en la formación de, de la policía porque si bien son mínimos los sectores la Si actúan de esta manera, eh, la cosa es que estos hechos pasan y no deberían pasar. A esta altura de tantos años de democracia no deberían pasar. Reabrieron los bancos para el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones universales. Hubo colas tan largas que se decidió que las entidades también abrirán sus puertas sábado y domingo. Nuestro cronista de exteriores estuvo ahí. Eh, una hora más o menos hora y media. Bien. viene a cobrar un una. Viene a el sueldo porque no tengo la tarjeta de débito. Así le, que le pasa a todo el mundo esto de no tener la tarjeta. Sí, por lo que he escuchado, Bien. tratando de quedarme en mi casa todo el tiempo posible, de mantener el aislamiento social y bueno, tomando todas las medidas que nos están pidiendo las autoridades. Miguel Ripa, dirigente de la Cámara de Expendedores de la Pampa, confirmó en Radio Kermés que la venta de combustibles se desplomó. La venta de combustible ha bajado muchísimo. Ah, muchísimo. En las estaciones de servicio de digamos de, de, de las ciudades, el centro de las ciudades, el 90% ¿Ah? Este es, es realmente muy, muy Pero bueno, es así, sabíamos que esto, en un primer momento ya nos dimos cuenta que esto eh, es así, pero bueno, no, permanecen abiertas, las de las rutas un poco menos, no es que, no es que solo están en el 80% de sus ventas, y bueno. El personal también que están, está trabajando eh, ha sido reducido, hay, por lo general hay una o dos personas. La secretaria de Cultura de la provincia, Adriana Maggio, invitó a cantar la samba del río Robado desde patios y balcones este viernes a las 6 de la tarde. Desde la Secretaría de Cultura estamos invitando a todos los coros de la provincia y a todos los vecinos de la provincia de La Pampa hoy viernes 3 de abril a que a las 6 de la tarde las 18 horas desde su ventana, su patio su balcón eh, cantemos todos juntos la Zamba del Río Robado la iniciativa surge de eh, subrayar eh, en esta pandemia circunstancia horrorosa que estamos atravesando Radio